Recuerda, todos los días jueves presentamos tu programa Salud y Espíritu junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. ¿Qué sabes tú de la existencia? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? ¿Quieres mejorar tu condición humana? ¿Qué sabes de la eternidad? d El libro de Urantia, todos los días jueves, desde las 21 horas con 15 minutos, solo aquí en el 107.5 FM e s t é r e o la radio Puente Alto. Junto al terapeuta Leonel Rojas. Conexión con tu espíritu en el programa Salud y Espíritu. Ya viene Leonel Alberto Rojas. Todos los días jueves, desde las 21 horas con 15 minutos. Salud y espíritu.、Oh, oh. Este año PTR los invita a todos a ser parte del Olapalooza Chicago 2017. No te pierdas el Buenas noches, amigos y amigas auditores, tanto del aire como también los que escuchan por internet. Un verdadero placer y un verdadero honor tener la oportunidad de compartir algunos conocimientos con ustedes. Es mi propósito, lo reitero una vez más, contribuir un poco con elementos que nos ayuden a elevar la frecuencia de nuestros pensamientos y vayamos mejorando nuestros niveles de conciencia. Desde el comienzo de este programa, Ya hace mucho tiempo, parece un s i g l o la cantidad de programas que llamo a m s Juan Carlos,、eh, siempre hemos repetido lo mismo: es contribuir a elevar los niveles de percepción y de conciencia. El, el programa es de salud y también habla de temas espirituales, porque en la medida que nosotros somos capaces de elevar nuestra frecuencia y preocuparnos de temas de más fondo, tanto sensibilizar la conciencia, hablar de nuestras emociones, ...y Elevar la percepción del espíritu, vamos a estar más protegidos frente a los avatares del día, frente a los problemas del estrés y todo tipo de dificultades, los contagios, la exposición a microbios, a a g e n t e s patógenos. Y ustedes todos saben a lo que me refiero. Una mejor salud depende del estado de anímico de la persona. ...antiguamente... Antiguamente, digo yo, porque cuando yo era niño. Estudiábamos、eh, dentro de los textos que nos pasaban, siempre habían frases, algunas en latín, porque l a t í n es la madre de todas las lenguas hispánicas, y había un dicho muy antiguo, milenario, que dice, mensana incorpore sano, mente sana en cuerpo sano. Eso lo saben los antiguos desde hace mucho tiempo. Para ilustrar mis palabras respecto a la manera en que estamos viviendo y que realmente es peligrosa para la salud, entre otras cosas, Quería comentarle s que una de las noticias hoy día que está en, en, en muchos titulares en diario y espero que también salga en televisión, ojalá, por ejemplo Italia está siendo azotada por una ola inusitada de calor. Hay 26 ciudades que se, se encuentran con alerta máxima en Italia. Si alguien pensaba ir allá a pasear, tenga, tiene que tener cuidado, ya no es lo mismo. Este planeta está cambiando. Y está cambiando n u e s t r o s pies y narices y muchas veces por las mismas cosas que nosotros hacemos, o bien que permitimos que se hagan al planeta. Dice la noticia, y estoy leyendo una, la fuente, la, fue publicado el, por la agencia France Press, que hay una inusual y asfixiante ola de calor con temperatura récord que supera los 40 grados Celsius a la sombra, por lo que se declaró la alerta máxima en 26 ciudades. Entre ellas Roma, Milán y Venecia. Ha llegado un anticiclón a, esos, a esas regiones. ¿Saben cómo se llama ese anticiclón? Yo sé que íbamos a hablar de él hoy día, pero no esperaba tanto, tanta fanfarria. Ese anticiclón se llama Lucifer. Así fue bautizado porque ha provocado incendios forestales y ya ha cobrado la vida de al menos una persona que fue encontrada muerta en su campo. ...junto a su casa en un pueblito que se llama santomero en la región en, en la zona central de italia y se cree que por el calor provocado por el incendio de dos hectáreas de tierras vecinas que se estaban quemando se han cerrado autopistas el paisaje italiano que es tradicional con sus colinas cubiertas por trigo a esta época verano dorado ahora parece pan tostado <risa> Porque se han quemado todos esos chicales, entonces imagínense el aroma tostada que.、Eh, por ejemplo, en la, en, hay una localidad que se llama Capo San Lorenzo, en la isla de Cerdeña, una isla, es decir, rodeada de mar. La, la temperatura que se percibió, y con un índice que también calcula la humedad y viento, fue de 63 grados a las 3 de la tarde. Un récord respecto a los 41 grados reales que. que habían antiguamente medido según le indicó la aeronáutica militar se dan cuenta 63 grados de temperatura pueden ustedes dudar de esta noticia 3 grados así dice la noticia y fue confirmada por la dirección de aeronáutica militar en italia en los hospitales a u se aumentó un, aumentó un 15% el último día las consultas por emergencias provocadas por el problema del calor Se t e n e por la salud de las personas que están enfermas, niños y ancianos. La alta humedad en el norte de la península, recuerden que el norte de la península, está,、eh, Italia es como una bota, ya, está más cerca de Francia, Alemania, Aucha, y los vientos calientes que vi, provienen de África por el sur hacen que la sensación térmica sea mayor para buena parte de los italianos que en esta época suelen ir a la playa por s u s vacaciones de agosto. A la ola de calor, dice la agencia p r e s s France Press, se suma una prolongada sequía que ha producido graves pérdidas en el sector agrícola, con 11 regiones que enfrentan escasez de agua. Vaya guardando aceite de oliva, miren lo que dice la noticia. Se calcula que la producción de aceite de o l i v o descenderá del 50% y la falta de agua ha reducido también la producción de leche de oveja de un 30%, lo que afecta La fabricación de uno de los quesos más populares de Italia, el pecorino. El programa pasado hablábamos de que uno de los factores comunes que gobierna la sociedad y, y la, el estado emocional de los habitantes de las la grandes ciudades es el miedo. Esta noticia que yo les comento no es para difundirles miedo, es para que estemos conscientes de lo que está pasando. Hace unos días tuvimos una nevazón inusitada en Santiago. Y se esperaba que a medida que hay mayor progreso tecnológico, mejor nivel organizacional, se esperaría que una, que, un, que una nevazón de esta, de no más de 20 centímetros y que duró menos de una noche, se esperaría que no causara los estragos que causó. Estuvo gente por largos días sin energía eléctrica. Por lo tanto, hay una contradicción en nuestros tiempos. Esperaríamos que un mejor nivel de desarrollo tecnológico. Desarrollo económico estuviera acompañado también de un mejor desarrollo social, que hubieran mejores valores entre la sociedad. Pero todos sabemos que hoy día lo que rige, lo que mandan, son antivalores. Es más importante ser exitoso que ser solidario. Es más importante tener poder, tener, tener, antes que dar o ser. Pasamos largas horas del día encerrados en una oficina, me incluyo, porque estamos aprisionados. En un mundo en donde se necesita s se necesita el necesita e dinero para poder sobrevivir. Y también no podemos olvidar que hay mucha gente que está pasando muchas pellejerías, digamos, como por ejemplo los ancianos, los viejos jubilados, que tienen que sobrevivir con unas míseras pensiones, abandonados de la mano de Dios, para ellos no hay no, hay, no, están, no están los temas. Y además que hay mucha gente que, que esperemos que no siga subiendo, que está quedando con empleo s de bajo nivel de ingresos. Esta sociedad que estamos viviendo hoy día no me gusta, no nos gusta. Yo no creo que haya personas que, que desconozcan que estamos pasando por un, una mala época en el desarrollo humano. Bueno, en todas las épocas del desarrollo humano、no、han nacido buenas y malas épocas, pero, pero hoy día esperaríamos que fueran mejores. Para dar un alto, y en este rato, antes de meternos en más temas, quiero acompañarnos con un tema musical de uno de mis artistas favoritos, ustedes ya saben. Un ejemplo de humildad, a pesar de la tremenda trascendencia de su música. Que es muy desconocido、no、he en de... nuestra n a t u r a l e s í c t o r o d r í g u e z o d a n i e l o r Jumpers Coke, Sweet Mary Jane Sugar Man, met a false friend On a lonely dusty road Lost my heart When I found it It had turned to dead black coal Silver magic You carry Jumpers, Coke, sweet Mary Jane Sugar Man, you're the answer That makes my questions disappear Sugar Man, cause I'm weary Of those double games I しかもしかもしかもしかもしかもしかもししかもしかもしかもしかもし Es el tema de la difusión de una mala noticia que viene de una ciudad muy a m a d a para mí, donde yo me crié, que es Valdivia. El tema de la lepra, que fue detectada en un ciudadano haitiano y que aparece así como tímidamente en las noticias que se va a verificar. Después nos enteramos que en Daría en el país se han detectado tres casos de lepra. Y curiosamente ninguno en Santiago, a pesar. De que acá en Santiago todos sabemos en las condiciones de hacinamiento que viven muchísimos inmigrantes por miles. Entonces tenemos que estar atentos a fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor y no comportarnos como las típicas ranas, que cuando uno se la quiere comer a la rana, yo no, ¿eh? yo no hago eso, pero los chefs saben que si quieren comer una rana rica y ablandita, basta con ponerla en una olla con agua al fuego, Y la rana, al sentirse en agua, flotando, se siente feliz, está contenta porque está en su elemento. Pero a la rana le falta información, porque mientras tanto ella está disfrutando del agua, está subiendo la temperatura de la, del agua porque está puesta en el g a s Y como la rana no cuenta con sensores, términos, te, te, sensores térmicos que le ayuden a, a, a saltar a tiempo, no se da cuenta cuando está cocida. Por eso que la rana es tan blandita, porque no, no, no se asusta. Los seres humanos también estamos pasando muchas veces por circunstancias que nos rodean, que están mandando, mandando señales de alerta, alerta, peligro, riesgo, cuidados. Y como no tenemos abiertas nuestras antenitas porque las hemos、eh, anestesiado, de repente nos encontramos con sorpresas. La idea es que no nos encontremos con sorpresas, pero yo le voy a ayudar con unos datos. Como esto es un tema de un programa de salud, le s voy a comentar respecto de lo que son los vulnerarios. La idea también es entregar conocimiento, ¿verdad? A propósito, quiero saludar a Jocelyn. Jocelyn, q u é está en la sintonía. Un abrazo. Herminda también se encuentra en sintonía de la c a l e r a Otra vez, mira, un abrazo, a Herminda. ¿eh? Eh, se conoce como vulnerario cualquier remedio que favorezca la curación de heridas, como abscesos, espinillas, cortes, quemaduras, rozaduras, grietas, úlceras, granos, etc. é t e r a Este nombre de vulnerario proviene del latín vulnus, que significa herida, que se refiere al uso tradicional de ciertos preparados para curar las heridas. Esta información es de uso milenario, es la experiencia humana. Y nosotros tenemos, contamos muchas veces con hierbas que es bueno tener la mano y estar consciente, porque frente a cualquier cosa sospechosa o contamos con heridas que no se curan. Y que ya hemos intentado todo, también juguémosla también con algún r e m e d i o natural que tiene, tiene la experiencia, tiene la, la sabiduría de milenios. Porque los vulnerarios se han utilizado a lo largo de la historia en muchísimas civilizaciones. Por ejemplo, en América el uso de la q u i n á c e a se ha empleado ampliamente en la curación de heridas, especialmente en quemaduras. El matico, por ejemplo, que también es conocida como la hierba del soldado, que es abundante acá, la usaban los soldados españoles. Producto de las peleas, de las guerras que tenían con los、eh, indígenas de acá, ellos se curaban las heridas con esas, se hacían eh, eh, eh, como eh, cataplasmas, así como parches de matico、eh, machucadito, así bien apetado. La, la aloe también sirve, pero sigamos dando noticias nuevas. Otras plantas que también se utilizan como vulnerarios son el, el aloe vera, la cola de caballo, el malvavisco. l l a n t é n la manzanilla yo le podría contar por qué son tan útiles para que ustedes me crean que no estoy aquí hablando con estamos hablando con base porque en verdad si bien esto es algo que se ha usado por muchos años ahora estamos en condiciones de poder analizar por qué y para qué tienen、eh, un efecto digamos más adecuado lo que pasa es que los m u n e r a r i o s tienen Este tipo de medicamentos vulnerarios tienen componentes que ayudan a cicatrizar llagas y heridas. ¿Por qué? Porque las sustancias que contienen ayudan a la regeneración celular e impiden que se formen infecciones o grandes cicatrices. Por eso les digo esto para que lo usen con fe, con, con, con, lo usen con convicción. Porque los vulnerarios también ejercen una función, se llama hemostática, sobre la zona donde se aplican, es decir, ayudan a detener el sangrado. Nunca hay que olvidar tampoco la función que tienen antisépticas, o n matan bichos, impiden que la herida se infecte. Lo estoy diciendo con términos lo más sencillos posibles. Pueden anotar si gustan, ya, porque las personas que tienen úlcera o que están sufriendo de problemas en los pies, llaga y ese tipo de cosas, junto con los medicamentos que le está indicando su médico tratante, usted puede también emplear este otro tipo de medicamentos. Y cuando lo haga, i n f o r m e l e a su médico, le dice usted, yo estoy, quiero consumir esta planta como infusión, me la voy a aplicar localmente, solo le d i d í a ¿qué opina usted doctor? Cosa que el médico también esté enterado y, y pueda decirle, en el caso que él conozca un poco más,、eh, si le va a hacer algún efecto perjudicial. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama alantoína, que está presente en el castaño de indias, la borraja, las papas, el yantén. En el campo se usa todavía raspadilla de papa, y aquí estoy dándole un dato folclórico, la raspadilla de papa no es más que papa r a l l a d a en un r e o s i e r o Usted tiene una herida o tiene una inflamación,、eh, lo que hacen, rayan la papa, rayan la b a b a tome 50, rayan la papa y, y después esa, esa pastita que se forma, La aplican sobre la herida o bien la, la envuelven en un pañito, una gasa suave y lo aplican sobre la herida. Tiene propiedades fantásticas porque ayuda a desinflamar, quita el dolor y ayuda a cicatrizar. La simplemente llamada raspadilla de papa. También estas plantas contienen ácido ascórbico, también conocida como la vitamina C. Y está presente, el, hay una planta que se llama Milenrama. Milenrama, la pueden buscar en los herbolarios. El ajo. ¿Cuántas veces hemos hablado del ajo? El aloe vera, el té verde, el nogal, las hojas de nogal también se usan como infusión para ayudar a bajar la presión. La malva, la palta y también la rosa mosqueta. Hay otra sustancia que se llama ácido c a f e i c o de la m i l en rama, que está también presente en la planta, que se llama árnica. No es muy conocida aquí en Chile la árnica, pero ustedes pueden comprar también en comprimidos y también la pueden comprar en forma homeopática, glóbulos homeopáticos. Árnica, ustedes la piden en D6. Árnica, cuando han tenido un golpe, un machucón, y para los primeros días, las primeras horas, usen eso como un antiinflamatorio. No le produce daño en el estómago, es un antiinflamatorio natural, y le va a ayudar a, a reducir los dolores de inflamación de la zona que se ha golpeado. Pero tiene que ser, como le dije, la. Anote bien. Árnica en D6. Téngala en la casa siempre. La puede comprar en alcohol también, mandarla a preparar en alcohol infantil, en D6. Dura más, ya tiene guardada. Nunca los medicamentos homeopáticos se ponen cerca a los microondas, ni los celulares, ni nada de radiación. Y si es líquido, tampoco los refrigeradores. Hay una planta, la chinita, que es muy popular en los jardines, esa se llama caléndula, el nombre científico. Tiene muchísimas propiedades la caléndula. La hiedra, fíjese la hiedra que e c en los jardines, en las calles, la hiedra usted la puede machacar, mire, esto es un dato, si gusta lo hace, como viene la primavera, usted puede machucar, y esto me lo enseñaron a mí y lo vi, la hiedra la machuca bien y la mezcla con agua, puede ser agua mineral incluso, pero agua no de la llave, aguardía, h e y con eso forma una pastita y sabe para qué es bueno, para la celulitis, cuando ya es mucha la celulitis en las piernas, en los muslos, Puede aplicarse eso, usted se pone boca abajo, se relaja y le ponen esos emplastos con esta, esta planta. Que es tan humilde la hiedra, está por todos lados y es muy útil, tiene muchas propiedades medicinales. Fíjese que también le sirve, aparte de, de lo que le acabo de comentar, la avena, la col, l repollo, limón, pomelo, naranja, pepino, zanahoria, lechuga, cebada, todas esas tienen sustancias. Que se sirven como、eh, vulnerario para cicatrizar heridas. La clorofila de la coliflor, l a z a n a h o r i a los tomates, el fucus, el hipérico, la,、eh, perdón, el hipérico. Si usted tenga cuidado, si está tomando anticonceptivos, no use hipérico, porque se ha demostrado que el hipérico inhibe la función、eh, hormonal que producen los、eh, anticonceptivos. Entonces no sea cosa que se lleve una sorpresa a los 9MC. ¿No es cierto? Porque neutralizó el efecto que e s t á obteniendo benéfico del. Bueno, no sé si benéfico, pero el anticonceptivo para no tener bebé. En estos tiempos hay que controlar la población, porque una familia con muchos hijos o una, una madre sin, soltera, ¿no es cierto? Sin mucho apoyo, su vida no es muy grata. A pesar de que está llena del amor por su hijo, por su bebé, lo cual es muy valioso, igual siempre se está persiguiendo la pobreza, la dificultad, es muy difícil sacar adelante a un hijo sola. También hay una menta piperita, ¿ya? es muy popular en las plazas, aquí cerca cuando uno viene para Puente Alto, debajo del metro en esa, como jardín, hay mucha、eh, menta piperita. También el arándano, el jengibre, fíjese todo lo que nos rodea y que tiene tantas propiedades y nosotros no lo sabemos usar. Atravesamos la calle y vamos a gastar 20 mil pesos o 15 mil pesos en un antiinflamatorio, cuando tenemos la solución ahí, ¿cuánto cuesta? los 250 gramos de jengibre usted lo usa en el té lo usa en la ensalada condimenta su comida también lo usa como un vulnerario la salsamora también ya quiero hasta aquí dejar esto porque además hay otra cosa que considerar por ejemplo los plátanos también se pueden usar como vulnerario la cáscara de p l á t a n o es muy interesante nosotros tenemos una cultura en donde cuando el plátano está muy negro lo botamos Y la gente que ha venido a Centroamérica con sus costumbres dicen: Pues sí,、si、es cuando está útil, es cuando está más rico, es cuando hay que comerlo, tiene todas sus propiedades. Y eso es verdad. Nosotros comemos plátano verde, perdemos muchísimo, porque el plátano tiene un proceso y tiene una sustancia que se llama bromelina, p a r a que me crea. La papaya tiene papaina. Las personas que están combatiendo el cáncer, cuando tenemos un tema de una persona que está con cáncer pulmón, un cáncer de, de ganglio linfático, Dentro del tratamiento, que esto lo comento, no es para dar ninguna indicación que usted con esto se va a escapar del cáncer, porque el tratamiento incluye más cosas, pero uno de los elementos fundamentales es la alimentación. Y dentro de la alimentación, e s la ingesta de la papaya, el jugo de papaina también, el jugo de, perdón, la papaya contiene muchos niveles de papaina, es muy útil para detener los procesos de acidificación de las células. Porque ustedes saben, como les he explicado en o t r a oportunidades, que todo lo que metemos por la boca y que es saludable para el cuerpo o no, va a dar finalmente a la sangre y una vez que está en la sangre, a t r a s de los capilares, llega a todo el organismo. Entonces podemos usar esta propiedad que es nuestro, tiene nuestro cuerpo para sanarnos o también para enfermarnos. Y aquí recordamos al siempre olvidado Hipócrates que nos decía, hace más de 500 años, que la mejor medicina eran nuestros alimentos. Medicina, y eso es muy verdad. Se lo digo yo que lo estoy usando. Lo conozco hoy, Juan Carlos. En el programa anterior pues, llegaron eh, algunas, eh, digamos, consultas. c u á n d o nos metemos a hablar de este tipo tan nefasto, s í me gustaría. Muchas gracias, estimado León. Estoy l muy buena...、Estoy、hablando、noche. con mi director de contenido, Juan Carlos p a r e d e y productor del programa. Muchas gracias. Eh, Carolina Bravo la semana pasada que estaba con mucha depresión te mando un saludo y d i c e se sentió mejor después e de sus m e s e pero perdón Carolina mira yo lo que hago es invitarte a cambiar el switch de pensamiento nada más considera nunca te olvides que no estás solo en este mundo nada más con eso y además que con la información que yo le he ido entregando acerca del propio poder que tú tienes en tu mente ese poder divino que tienes que te estoy confirmando la información eso te ya con fe Un despliegue de fe, tú puedes ayudarte y superar muchísimas dificultades.、Eh, Patricia Ana Tello, te estás escuchando desde Macul, te m a n d o un saludo. Dice que a pesar de que ella es cristiana y no comparte todas las cosas que e s t á hablando, lo encuentra interesante, porque se nota que estás en el trabajo con amor. Mira qué bonito, gracias por y, tus palabras. Y, y nos dice: bueno, lo que nos plantea es romper todos los paradigmas de lo que nos han enseñado. ¿Por qué este conocimiento no ha sido extendido a la humanidad entonces? Es una buena pregunta. A propósito de esa pregunta, quiero desarrollar hoy día、eh, la causa de la confusión en este sector del universo y que nos ayuda a entender un poco mejor qué es lo que está pasando con nuestro propio planeta. Un planeta tan hermoso y que, como le decía al comienzo del programa, se está quemando en la zona de Italia,、eh, piensa, 41 grados a la sombra. No quiero pensar que eso nos pase a nosotros, e incluso temperaturas de más de 60 grados. verificado verificado esto no es di directo ¿ya? piensen que h a c e n un juego ponen un huevo en el pavimento y el huevo se pone secuestro q u é m á s o alguno otro saludo juan carlos para cómo estamos con la música bueno oye viene alejandra andrade día z lo estoy escuchando desde casas viejas interesante programa a qué p o r q u é es el libro durante q u é es durante y q u i é n e s cal i gastías Buena pregunta. Dame unos minutos y te cuento de inmediato. Siempre es bueno refrescar estos contenidos.、Eh, el libro de Urantia son los relatos de lo que ha pasado desde la formación de nuestro universo hasta la formación del planeta y de este planeta que afuera se conoce como Urantia. ¿Y、eh, cuál fue el proceso de aparición del ser humano? No estoy hablando del hombre, estoy hablando del ser humano, que es el primer animal. Autoconsciente que existió en el planeta. Eso se llama ser humano. Fuimos nosotros. Pero para llegar a ser autoconsciente y tomar autoconciencia nosotros mismos se sufrió, se sufrió en realmente un proceso de millones de años. Hasta que finalmente se produce el primer acto volitivo, el primer acto de voluntad y de pensamiento, hace alrededor de 940.000 años. En donde los primeros seres que pensaron, los primeros seres humanos, Se, llaman, se llamaban Andón y Fonta. Esos son los verdaderos padres de la humanidad. No Adán y Eva. Lo que pasa, y con esto también aportando un poco a lo que nos dice nuestra amiga, que siendo que ella es cristiana y todo eso, hay cosas que no comparte. Y yo la felicito porque uno tiene que hacer uso de un derecho humano fundamental, que es la duda. Nadie nos puede obligar a creer lo que nos e sintió con nosotros. Pero bueno, existió Adán y Eva, efectivamente. Existió Andón y Fonta. Y existe Urantia, un planeta que nosotros llamamos Tierra, que forma parte de un, super, de un sistema donde hay más de 606 planetas habitados. Hay muchísima vida en el universo. Y existen reglas en el universo, y existe administración en el universo, y existen seres que están creados para mantener esta organización en el universo en distintos niveles de organización. Y también existen seres humanos que conocen esta información, que han tenido acceso a esta revelación, pero no revelan la fuente. Por ejemplo, hay unos videos, hay unos YouTube, lo estuve viendo el otro día, de un, de un señor que se llama el Dr. Files, se llama, con más de 557.000 visitas, y lo que él hace en esos videos, de una manera muy entretenida y muy útil igual, hace estos relatos, pero él no dice la fuente. ¿Por qué no dice la fuente? Porque tienen miedo. Porque cuando usted dice la fuente, Entonces usted se expone a que le digan, ¿de dónde sacaste información? Es como,、si、yo, es como si alguien se pusiera hoy día a cuestionar, por ejemplo, algún libro sagrado, que es considerado sagrado por la humanidad. Muchos libros, muchas tradiciones cristianas vienen de estos relatos que se han transmitido de voz en voz, a través de, la, de, la, de los pasos de las generaciones. Y a partir de esos relatos se han escrito los evangelios, la Biblia, el Corán. Bueno, el Corán dicen que fue dictado directamente a, a Mahoma. Y así, entonces hoy día, a propósito de la pregunta que no es la primera vez, es muy frecuente e s a pregunta en que nos llegan o y e pero si esto es tan importante, ¿por qué no se conoce? Yo le voy a. d a d i m e qué pregunta. Al aire, por favor. Muchas gracias, estimado. Carolina c a r o l e Herrera Roja, s qué interesante el tema. Entonces, de acuerdo a lo que él está comentando al aire, ¿podríamos decir que el libro de Urantia va en contra o a favor de la Biblia o no tiene n nada que ver? Es、otra pregunta muy recurrente. Al contrario, no, no, no va en contra, sino que sirve para entender la Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que、eh, muchos hechos que están relatados en la Biblia, como por ejemplo la, la existencia y la caída de Lucifer, que vamos a hablar ahora, hay un profeta, Isaías, que logra visualizar eso. Y hay, en, en los relatos de la Biblia aparece descrito de esa manera. Y con eso se, da, se corrobora, como que se. Como que se Son consistentes las informaciones, solo que、eh, los relatos de estos seres que nos e n t r e g a r o n esta revelación son mucho más completos. Miren, tienen que pensar ustedes, o nosotros, tenemos que pensar lo siguiente: existe un poder, una organización que dio lugar a la existencia humana porque hay un plan para nosotros. Nosotros somos seres ascendentes, nosotros nacemos como animales, como humanos, y forma parte de nuestro proceso de vida evolucionar. Con un destino, un destino que va más allá de esta vida, es un destino de eternidad. Esa es una tremenda facultad que tenemos los seres humanos, al contrario de otras órdenes que, de seres que existen en el universo, como por ejemplo la orden de los Melquisedec, uno de cuyos, de cuyos personajes también aparece mencionado en la Biblia, que vino a entregar enseñanzas de un Dios único a Abraham, y está también en la Biblia, el padre Melquisedec. Entonces, Forma parte del trabajo, de la, del desarrollo, de, del apoyo al desarrollo de, esta, de estos seres que somos nosotros ascendentes, Forma parte, somos sujetos de preocupación de entidades, de organizaciones de seres que están en el universo, al cual nosotros no tenemos acceso porque n u e s t r o sentido s son s limitados, y se encargan de velar por nuestra progresión. Entonces yo le comentaba a la orden de los Melquisede que ellos. Como quien dice, fueron creados Melquisedec y van a ser Melquisedec siempre, lo mismo que los Lalonandec, que es otra orden de seres, lo mismo que los ángeles. Y hay muchas cosas más, pero que no toda la información está en el libro Durante. Entonces, ¿qué es el libro Durante? Ya dije lo que es Durante. El libro Durante es una cantidad de información que le fue entregada a la humanidad en un proceso que duró muchos años. A una comisión de contacto que se organizó, que fue siendo organizada de una manera bastante espectacular y bastante casi casual, pero no tan casual, en Estados Unidos, en Chicago. Y cuando se terminan de recibir estos documentos, yo he contado esa historia, ustedes pueden buscar esto también en la internet, en la Google y en YouTube. Cuando terminan de, de consolidarse estos documentos, que son r e s p u e s t a a muchas preguntas que se formularon a estos seres que se están. Poniendo en contacto primero a través de un, un, de un ser humano de contacto, como una especie de canalizador, y después a través de materialización de documentos. Y esos documentos, una vez que eran transcritos, a que eran, eran verificados y corroborados, que no, había, no se había perdido nada, no había una coma ni un punto, ni de más ni de menos, ni siquiera un acento, entonces se desmaterializaban esos escritos. Entonces llega esta, esta información a la humanidad. Y esta comisión de contacto genera una fundación que se encarga de velar por muchos años, esto a partir del año 55 más o menos, de que no se toque los originales de este libro. Porque es una vieja manía de los seres humanos de tomar esto y empezar a interpretarlo. Y eso es lo que dañó la Biblia. Piensen ustedes que la Biblia, por ejemplo, ya que están haciendo e s t a pregunta, la Biblia que nosotros usamos está, data de ya por el año 1500. y que hoy día solamente en español hay más de 50 versiones de la Biblia, porque algunos le ponen una coma y le sacan entonces María l a virgen, y otros dicen que María no era virgen, que Jesús tenía más hermano, y todas esas disputas que han dado lugar a muchas peleas, divisiones y, y cismas religiosos, que, que, que, que no, no han hecho más que daño al mensaje, se pretenden evitar con un dictamen. Esta fue la información que nos dejaron, esta instrucción dejaron estos seres celestiales, por así decir, porque están más allá de nuestra dimensión, De que no podemos permitir que esto sea interpretado. La gracia que tiene esta información es que es un dato duro. No es para ser interpretado. No es para que uno lea una cosa y entienda algo. No, es dato. Esto es así. Este es el relato. Así es. Bueno, tenemos muchos programas más adelante para seguir conversando. Quiero meterme ahora. Yo creo que vamos a hacer dos programas respecto a lo que es la rebelión de Lucifer y que explica. el nivel de confusión que hoy día es g i g a n e s de planetas y también en otros, creo que son 36 planetas de un sistema del cual nosotros formamos parte. ¿Quién era Lucifer? Lucifer, voy a nombrar varias cosas, pero por favor no se bloqueen. Porque crean que es como una especie, como que están leyendo Harry Potter, no sé. Pero esto está e n c h e g a d o por este documento, esta información le e n c h e g ó un personaje que se llama Mano Bandet m e l q u i s e d e c y que hoy día está formando parte de la organización administrativa acá en el planeta. Lucifer era una brillante Era un brillante hijo l a n o n a n d e c primario del universo de Nevadón. Nosotros formamos parte de su universo, nuestro sistema solar. Había servido en muchos sistemas, había sido un consejero elevado de su grupo y se distinguía por su sabiduría, sagacidad y eficiencia. Lucero, o sea, Lucifer, era el número 37 de su orden y cuando fue comisionado por los m e l c h i s e d e c se le distinguió. como una de las cien personalidades más á v i d a s y brillantes entre más de setecientos mil de su tipo. Desde comienzos tan magníficos, a través del mal y del error, abrazó el pecado, y ahora se l enumera, como uno de los tres soberanos del sistema en n e v a d ó n que s u p u n d i e r o n al impulso del yo y se rindieron a los sofismas de la libertad personal espuria, el rechazo de la lealtad universal, Y el descuido de las obligaciones fraternales la s i g u i e r a a las relaciones cósmicas. En el universo de n e v a d ó n que es el dominio de Cristo Micael, de quien yo les he hablado, que no es otro que Jesús de Nazaret, hay 10.000 sistemas de mundos habitados. 10.000 sistemas de mundos habitados. En toda la historia de los hijos l a l o n a n d e c En todo su trabajo a través de estos miles de sistemas y en la sede central del universo, tan solo tres soberanos de los sistemas han sido hallados en desacato al gobierno del Hijo Creador. Recordemos que lo que dicen los reveladores, ¿qué se entiende por pecado? Peca Primero, no existe el pecado, en realidad lo que existe es el error. Pero el pecado es la elección del error de forma consciente. Y cuando hacemos de esta forma de vida, Nuestra regla, es decir, hacemos, siendo consciente de que estamos actuando mal, pero lo abrazamos, eso nos convierte en personas, en seres inicuos. Eso es la iniquidad. Y eso es mortal en la vida eterna. ¿Quiénes fueron los líderes de la rebelión? Lucifer no era un ser ascendente, como somos nosotros. Él fue creado como un hijo d e un universo local y de él se dijo. Así se decía, perfecto eras en todos los caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti injusticia. Muchas veces había estado en consejo con los altísimos de Edentia, son los personajes. Y Lucifer reinaba, entre comillas, dice aquí, sobre la montaña sagrada de Dios, cierre de comillas, la montaña administrativa de Jerusalén, porque era el ejecutivo en jefe de un gran sistema de. 607 mundos habitados. Lucifer era un ser magnífico, una personalidad brillante. Estaba junto a los padres altísimos de la constelación en la línea directa de la autoridad universal. A pesar de la transgresión de Lucifer, antes de que viniera este planeta Micael, Micael que vino acá como Jesús de Nazaret, antes de que se auto-otorgara Micael en el planeta Urantia, Las inteligencias subordinadas evitaron faltarle al respeto y diseñarlo, a pesar de que ya había sido derrotado. Aún el arcángel custodio de Micael, al tiempo de la resurrección de Moisés, no emitió juicio contra él, sino que simplemente dijo: Que el juez te reprenda. El juicio tales asuntos pertenece a los ancianos de los días, que es una orden de. Divinidades que son administra administradoras con mucho poder y ellos son los gobernantes del super universo. Nosotros estamos en el, uni el universo de Nevadón, pero a su vez formamos parte de un super universo que no quiero m a r e a r l o con más nombres. Sigamos hablando ahora de este personaje que da terror, miedo y generó tanta confusión y daño. Bueno, Lucifer es ahora el soberano caído y depuesto de Satania. La autocontemplación. Es sumamente desastrosa cuando decimos autocontemplación estamos hablando de la vanidad la autocontemplación la autocontemplación es sumamente desastrosa aún para las personalidades excelsas del mundo celestial de lucifer se dijo tu corazón se enalteció por tu hermosura tu esplendor corrompió tu sabiduría Vuestro antiguo profeta, dice t e m b i é n Crise, vio este triste estado cuando escribió, y esto está en la Biblia: ¿Cómo caíste de los cielos, oh Lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado tú que te atrevistes a confundir a los mundos? Muy poco se oyó acerca de l u c i f e r en Urantia, debido al hecho, durante la rebelión, debido al hecho de que asignó a su primer ayudante, escuchen, Satanás. para abogar por su causa en vuestro planeta, así dice este mil quince de. Satanás formaba parte del mismo grupo primario de la Lunandec, del que provenía Lucifer, pero no había actuado nunca como soberano del sistema. Participó plenamente en la insurrección de Lucifer. El diablo no es sino Caligastia, que era el príncipe planetario que fue depuesto en Urantia, y un hijo de la orden secundaria de la Lunandec. Cuando Micael estaba en Urantia en la carne, Lucifer, escuchen, Lucifer, Satanás y Caligastia se aliaron para precipitar el fracaso de la misión de auto-otorgamiento, pero claramente fracasaron. Un hecho cultural que yo me marco es que hay una película que hizo Mel Gibson donde está muy bien y con mucha, con mucha sabiduría planteada la existencia de este poder como instigadores de la destrucción de Jesús de Nazaret. Quiero hacer una capita aquí. Cuando hablamos de m i k a e l de Nevadón, que hoy día es el soberano del sistema de este universo, Nevadón, del cual nosotros en u e s t r o sistema s s forman parte, como hijo creador tenía que cumplir varias cosas asignadas por el Padre Universal para poder titularse como soberano del sistema. Y una de esas cosas era que él tenía que vivir la vida que él diseñó para las distintas órdenes que,、eh, que forman parte del universo. Y una de esas órdenes, la más básica, es la orden de los seres humanos. Para poder titularse como soberano del sistema de este universo, Nebadón, él tuvo que venir a vivir la vida como un humilde humano. Tuvo que nacer como nace cualquier ser humano porque forma parte de su titulación. Cuando él hace esto, cuando él anuncia luego de varios eventos en el universo que habían ocurrido, que él iba a venir a Urantia a t i t u l a r s e soberano, Se produjo un silencio sepulcral en todo este universo. ¿Cómo va a ir ahí donde están estos personajes que fracasaron, los derrotados? Ahí está Lucifer, Satanás y Caligastia. Entonces fue que un Melquisedec se autoasignó la tarea de venir a preparar su venida. Y fue ese Melquisedec que es el que sale en la Biblia, querida amiga, la que me preguntaba por la escritura, y él vino para acá a traerle al ser humano conocimientos acerca de un Dios único. Porque anteriormente, como hemos tratado en otros programas,、eh, el ser humano siempre fue politeísta, hasta el día de hoy. Seguimos siendo politeístas, porque por mucho que vayamos a algunos templos, seguimos adorando el dinero y adorando otras cosas que, nos, que, que le concedemos mucho poder, que no es más que permitir que gobiernen nuestras vidas. Suena duro decir esto, porque en verdad el dinero es necesario, todo s lo trabajamos, pero cuando nos dedicamos a juntar más dinero del que podemos gastar, hasta la cuarta o quinta generación, Y seguimos amasando, a pesar de que sabemos que estamos arrasando recursos naturales, que estamos destruyendo familias al hiper explotar a nuestros trabajadores sin un, un sueldo justo, entonces estamos acumulando una tremenda deuda. ¿Por qué estamos adorando el dinero? Dejamos de adorar al verdadero Dios, al Dios del amor. Bueno, eso era para marcar, porque vamos a hablar muchas veces de Jesús de Nazaret. Es por eso que el verdadero triunfo de Jesús de Nazaret fue que él, a pesar de todo lo que le hicieron, y está muy bien descrito en esa película, Y así también está descrito en el libro Durantia, en los relatos.、Eh, él nunca odió, él perdonó. Y ahí fue donde fracasó la misión que se había autoimpuesto estos seres derrotados. Bueno, ¿hay una pregunta? Perdón, por favor, me la va a transcribir. Sí, claro. Alicia Romero, qué interesante el programa, qué rupturista. Nunca había escuchado esta <risa> información. Me parece muy interesante lo que habla este señor. Pero, ¿de qué manera esto afecta mi creencia como católica? Es decir, todo lo que he aprendido en mi religión no está bien, es, es incorrecto. Y si es así como el Señor lo plantea, ¿no le ha engañado toda una vida? Esa es otra inquietud profunda, yo la tuve también. La invitación es que tú abras tu mente y dejes fluir tu corazón. Mira, las religiones son necesarias. Las religiones no son malas, las religiones son necesarias. En tanto te permitan aproximarte al conocimiento de la divinidad. Pero forma parte de tu propio camino avanzar siempre en la búsqueda de nuevos horizontes. Incluso esta misma pregunta se le hicieron a Jesús de Nazaret. Este mes, el 21 de agosto, se conmemora un aniversario más de su nacimiento en el planeta. Él nació el 21 de agosto, a las dos y media del día.、Eh, vea, hay una explicación por qué es tan cambiada la fecha. Pero bueno, pero lo que é l mismo Jesús de Nazaret dice. Todo depende de cuáles son tus inquietudes morales y espirituales. Y todo está correcto. Todo está bien en la medida que tú eres consecuente con lo que tú sientes.、E、incluso es correcto dudar. Incluso se, se puede permitir al ser humano dudar de lo que estamos hablando, dudar de todo, dudar de la existencia de Dios, del Padre Universal. Pero hay una cosa que el ser humano tiene que reconocer y que cuenta con un apoyo regalado, que es En su propia mente habita un pedacito del paro universal, este Dios en el que no creyó Lucifer, y que su función es guiar la mente en la búsqueda de los verdaderos valores y los niveles más altos de percepción espiritual. Y eso está en tu mente también, querida amiga. Tú puedes escuchar su voz y su consejo en la medida que tú eres capaz de concentrarte en ti misma. Pero todo está bien en la medida que no te hace daño y que tú te sientes en paz. Todos caminamos por distintos caminos, pero el lugar de destino es uno solo. Y por otro lado, y esto es un hecho de la causa, nosotros aquí estamos contando esta revelación que está en el libro de Urantia y que está publicado en muchos idiomas. Y tú puedes consultarlo en www.urantia.org y está, ahí vas a ver la cantidad de gente que lo usa. Pero el objetivo que nosotros entendemos que tuvo esta revelación no es constituir otro poder en la tierra. Más que el reino de Dios, que vino Jesús a recomendar que debíamos construir. Pero el reino de Dios se construye primero en nuestros corazones. Pero bueno, ese es otro tema. Largo. Lo importante es que estemos todos en paz. Pero la verdad absoluta no la tiene nadie. Estos son regalos de verdad, regalos de historias, para que nosotros los usemos y, los, y podamos avanzar en nuestro desarrollo como sociedad. Entonces, ¿en qué parte iba? Eh, bueno, íbamos en que Lucifer nunca vino para u r a a n t i a Él a sino a esta parte del sistema, a Satanás como su representante. Y、eh, Abadón, otro personaje, era el jefe del séquito de Caligaste. Aquí le voy a contar quién era Caligaste. Forma parte de la revelación de la, del, del plan divino a la humanidad, que inicia su camino ya hace 987.000 años, más o、no, menos un millón de años. Forma parte del trabajo que, que hay que hacer con esta humanidad i r entregando información. Pero los seres humanos tenemos un problema. Nosotros no somos capaces de procesar muchísima información porque nos confundimos. Y a pesar de que se nos ha entregado información, periódicamente tenemos que ser asistidos para apoyar esta información. Por ejemplo, la primera vez que se entrega revelación de que había algo más allá de lo que nosotros conocíamos, Fue cuando hace aproximadamente 500.000 años, ya, ya en el planeta habían alrededor de 500 millones de seres humanos, en tribus muy básicas de organización social, con distintos niveles de, de, de agrupación. Entonces llega primero un personaje que se llama Caligastia, que la función de él era venir acá con un séquito de 100, de 100 seres a ayudar a la elevación biológica también. Y social, organización social de los seres humanos para preparar sus mentes a entender el propósito de sus vidas. Claro, en esa época estábamos preocupados de comer y de reproducirnos y de protegernos y de que no nos comieran. Pero a la medida que v a m o s avanzando en nuestro desarrollo cultural, y v a m o s siendo capaces de organizarnos de mejor manera, de tener mejores construcciones en las, nuestras ciudades, de ordenarnos de mejor manera, y v a m o s a permitir que nuestra mente fuera evolucionando a mejores niveles de alcance y percepción cultural. espiritual entonces cuando llega caligaste que fue el primer soberano que viene acá y él durante aproximadamente 300 mil años mantuvo este trabajo y fue entregando información sobre métodos de alfarería de cómo cultivar la tierra de cómo trabajar los metales las maderas y muchas cosas más y en, en el intertanto mezclar su plasma Su plasma、eh, del que estaban constituidos con el plasma de los seres humanos de acá para poder mejorar la calidad genética, y de esa manera pudiéramos evolucionar y contar con un cuerpo que pudiera entender mejor nuestros métodos de pensamiento. Ese es el propósito de la existencia de nosotros: no s o l o construir ciudades, tener autos, hacer autopistas,、eh, veranear, sino que hay algo más que eso y del que hay que preocuparse siempre. No es cuando estamos con una enfermedad grave o cuando estamos a punto de morirnos, entonces empezamos a pensar qué viene ahora. Así es que Abadón, por eso me m e t í en el tema, era el jefe del séquito de Caligastia. Dentro de sus cien que trajo estaba Abadón. Y este Abadón siguió a su jefe en la rebelión. Y desde entonces, hasta el día de hoy, ha actuado como jefe ejecutivo de los rebeldes de Urantia. Están organizados ellos acá en Urantia, los rebeldes de c a y d o sube un poquito la música quién era belcebú belcebú era el líder de los seres intermedios desleales que se aliaron con las fuerzas del traicionero caligastia entonces hoy día hoy ustedes saben que está el diablo que es caligastia que está satanás que era un representante de, de, de lucifer y está belcebú que son personajes distintos con、pues, esto que mencionamos como demonios no son sola, un solo personaje Y reinan acá. Reinan acá. Se han preocupado de reinar. De manipular. Y de ahí entonces la confusión. Y entonces dice m e l c h i z e d e s que el dragón se volvió finalmente la representación simbólica de todos estos personajes malvados. Cuando triunfó Micael, Jesús, cuando él resucita, Gabriel, Gabriel, que es otro personaje que no es un arcángel, bajó de Salvintón g y encadenó al dragón, que son todos los líderes rebeldes, por una edad. No sabemos cuánto dura una edad en los términos celestiales. Y de los rebeldes seráficos de Jerusalén se ha escrito, así se escribió, y a los ángeles que no mantuvieron su estado primario, sino que abandonaron su propia morada, aseguró con fuertes cadenas de oscuridad hasta el juicio del gran día. Fíjense que en misericordia igual, a ¿eh? en los relatos que están contenidos acá, se ve la tremenda misericordia de m i g u e l de Nevadón, que bueno, cuando él logra triunfar en su autodrogamiento y regresa, se titula como soberano del sistema, él toma el poder, y él es, perdonen que lo diga de esta manera, él es el Dios de este universo. ¿ya? Para nosotros, es, a pesar de que no es el Dios, el Padre Universal vive en otra parte, pero él es el Dios de este universo y además nuestro hermano es maravilloso. Y algún día lo vamos a ver, pero no así en la muralla, ni en una aparición así tan fugaz, ni... no, lo vamos a ver con otros ojos, porque les repito que nosotros, nuestros sentidos son muy limitados al punto, y esto lo marco, ¿eh? que nosotros solamente percibimos el 1% de la realidad. ¿Se dan cuenta? Y creemos que somos, <risa> vemos la realidad. Es que ahí es donde está la soberbia y la vanidad. Sigamos viendo, no sé cómo estoy de tiempo. Voy a, a avanzar rápidamente aquí porque hay que ver, bueno, si este personaje tan maravilloso que era Lucifer, que era tan admirado, ¿cómo es entonces, a pesar de todo lo que él sabe, elige el error y elige el pecado y la iniquidad? Porque se le dieron muchas oportunidades. Vamos a ver aquí las causas de la rebelión. Lucifer y su primer asistente, Satanás, Habían reinado en Jerusalén, que es una ciudad, por más de 500.000 años, cuando en su corazón comenzaron a alinearse contra el Padre Universal y su hijo Micael, que por entonces era solamente vicegerente acá en, el, en este universo. No existían en el sistema de Satania algunas condiciones particulares o especiales que sugiriesen o favoreciesen una rebelión. Creemos que la idea se originó y formó en la mente de Lucifer. Y que pudo haber instigado dicha rebelión sin importar dónde estuviera estacionado. Lucifer anunció primero sus planes a Satanás, pero se requirieron varios meses humanos para que éste se convirtiera a las teorías rebeldes. Se volvió un defensor atrevido y entusiasta de la, entre comillas, la a u t o a c e r c i ó n y la libertad. Miren qué palabra más bonita: la a u t o a c e r c i ó n y la libertad. Nadie jamás le sugirió a Lucifer la idea de una rebelión. La idea de la autoaserción, la autoafirmación, en oposición a la voluntad de Micael y a los planes del Padre Universal, tal como los presentaba Micael, tuvo origen en su propia mente. Sus relaciones con el Hijo Creador, Micael, h a b í a n sido íntimas y siempre muy cordiales. Por eso se v a r á que fue un traidor. En ningún momento antes de la exaltación de su propia mente expresó Lucifer abiertamente falta de satisfacción respecto de la administración del universo. A pesar de su silencio por más de 100 años del tiempo estándar, que no son nuestros 100 años nuestros, el 100 años del tiempo estándar del universo, el Unión de los Días, que es otro personaje que estaba en s a l v i n t ó n había estado reflectivando a Uversa, reflectivando, voy a explicar, Había estado reflectivando Ubersa que no reinaba completamente la paz en la mente de Lucifer. Esta información fue, también fue comunicada al Hijo Creador, a m i g a e l y a los padres de la constelación de n o r l a t i a d e c a Este que había estado reflectivando. Existe un, un fenómeno, existe una función. Hay seres que están hechos para eso en el universo que re, están reflectivando, están r e f l e c t a n d o todo lo que está ocurriendo hacia un lugar donde están archivos cósmicos. Esto da para mucho, ¿eh? porque hay gente que hoy día dice que tiene acceso a los archivos cósmicos y que te puede leer cuál fue tu vida anterior. No, no, no. no. Estamos hablando de lo... todo lo que nosotros vivimos y todo lo que ocurre en el universo y en los universo s está quedando grabado. En particular en e s t a s vidas. Se, se relata acá que cuando nosotros nos presentan al juicio, después que, después que nos hacemos el cambio y nos vamos、eh, a la otra dimensión, y depende de cómo fue nuestra vida, nos guardan en un lugar por un tiempo para que nos reenergicemos y después nos sacan de ahí. y nos presentan nuestro ángel custodio, nuestro ángel guardián y los que hayamos tenido, que son como nuestros abogados defensores. Y se analiza, me imagino que es una especie de pantalla, toda nuestra vida. Y ellos van explicando por qué cometió nuestro, nuestro protegido, ¿no、es cierto? nuestro ahijado, por decir, estaba pasando por este proceso, por lo tanto yo defiendo acá la actitud de él. Es como nuestros abogados. Y se encargan de ayudarnos para qué. No para mandarnos al infierno, a donde nos vamos a quemar eternamente, sino para ver dónde seguimos nuestro camino de progresión. Porque si ya estamos siendo resucitados, como lo dijo Jesús, no en este cuerpo, ¿eh? en esta materia, porque recordemos, esto es súper limitado, en otro nivel, en otra dimensión de la materia, en otra dimensión de la energía. Así es que. Eso es lo que hacen estos estas personajes que están reflectivando s a i a ciertos lugares del cómodo donde están quedando todos grabados. Hay un n u e archivo que ya me gustaría conocer esos medios de almacenamiento. Yo que trabajo en informática también. Las medias bases de datos que antes les. ¿Ya? Ah, q u é perdón. Nos guardan. Ah, perdón. Hay una pregunta. Nos guardan. Son una especie como de... de como cuando o o m c nosotros, nuestras guaguitas, las metemos en incubadoras. Son así unas, unas, como unas cajitas donde nosotros nos. Lo que sobrevive a nosotros, que está el alma, que es una naturaleza morontial, es el nombre que se le da a esta mezcla entre materia y, y, y energía y, y, y espiritual. Esta, esta mezcla, que es otra dimensión de la materia y de la energía, es guardada hasta que nosotros podemos y tenemos la energía para podernos poner de pie de nuevo y nos vamos a encontrar con aquellos seres amados que se fueron antes que nosotros. Yo, bueno, quiero ver a muchas personas, pero especialmente a mi madre. Me encantaría. Quiero ver a mi ángel. Quiero darle un abrazo por todo lo que me ha cuidado, porque de <risa> verdad me ha cuidado. Y quiero ver a la loba. Espero que mis sueños se cumplan. Mi perra. Una perra que tuvimos. Maravillosa. Quisiera solo amor. Bueno. Y espero más cosas. Pero bueno. Entonces, para terminar. A lo largo de este periodo, Lucifer se volvió cada vez más crítico del plan total de la administración universal. Pero siempre profesó lealtad sincera a los g e r n a n t e s u p r e m o Su primera deslealtad abierta se manifestó con motivo de una visita de Gabriel a Jerusalén, donde le habitaba, apenas unos pocos días antes de la proclamación abierta de declaración luciferina de libertad. Gabriel tan profundamente se impresionó por la certeza de una ruptura próxima que se dirigió directamente a Edentia, que es la capital de n u e s t r a c i u d a d para conferenciar con los padres de la constelación sobre las medidas a emplear en el caso de una rebelión abierta. Es muy difícil señalar la causa o las causas exactas que finalmente culminaron en la rebelión de Lucifer. Tan solo estamos seguros de una cosa, y eso es, sean cuales fueran estos comienzos, tuvieron origen en la mente de Lucifer. Debe haber existido una vanagloria del yo que se alimentó hasta el punto de autoengaño De modo que Lucifer durante un periodo verdaderamente se convenció de que su idea rebelde realmente redundaría en el bien del sistema y, y, y tal vez del universo entero. Pero cuando sus planes ya le habían llevado al desencanto, sin duda estaba demasiado metido como para que su orgullo original y dañino le permitiesan detenerse. En algún momento durante esta experiencia se volvió mentiroso y el mal evolucionó en pecado deliberado y voluntario. El hecho de que así fue se comprueba por la conducta subsiguiente de este brillante ejecutivo. Durante mucho tiempo se le ofreció la oportunidad de arrepentirse, pero tan solo algunos de sus subordinados aceptaron la misericordia ofrecida. El fiel de los días de Dentia, que es otro personaje, por solicitud de los padres de la constelación, presentó personalmente el plan de Micael para la salvación de estos rebeldes flagrantes, pero la misericordia del Hijo Creador fue siempre rechazada y rechazada, Con desprecio y desdén cada vez mayores. Próximo programa voy a comentar el manifiesto de Lucifer. ¿Cuáles fueron los tres fundamentos? Que fueron que la realidad del Padre Universal, que él la negaba, que el gobierno universal del Hijo Creador Micael estaba basado sobre un engaño, h a c i a él, y que atacó también el plan universal de capacitación de los mortales ascendentes. Se metió con nosotros. Se metió con nosotros que somos seres ascendentes. Eso formaba parte del manifiesto Lucifer y esto dio lugar a una tremenda guerra. Una guerra en el cielo, pero no una guerra como la que nosotros estamos acostumbrados. Mucho peor. Porque si bien habían tremendos debates en un anfiteatro, anfiteatro planetario, la pérdida de esta de esta, los lo que perdieron fueron finalizados. Es decir, no fueron muertos, fueron finalizados. Es decir, dejaron para siempre de existir. Eso es muerte, Eso, esa es la muerte más terrible, porque deja de ser para siempre. Entonces, cuando nosotros queremos hoy día entender qué está pasando en nuestra sociedad, en nuestro planeta, no será que le hemos dado mucho espacio para que estos personajes sigan metiéndose con nosotros y tratando de sabotear nuestro desarrollo, tratando de sabotear el plan del Padre, que en este caso es Jesús de Nazaret, que es el soberano del sistema con el nombre de Micael de n e v a d ó n Así es que la manera. Incontrarestable, lo repito una vez más, de derrotar esto es mejorando nuestros corazones, habitando el amor solamente en nuestras mentes y en nuestras vidas, siendo respetuoso. s Y fíjense que es bonito amar al que nos odia. Tratemos de amar al que nos hace daño y se ganar contra ustedes de la satisfacción que se produce. No caer en eso. Eso por hoy, queridos amigos. Entiendo que se nos está acabando el programa. Mientras suena esta gaita triste y melancólica. En el horizonte, s ú b e e Me encanta. Esta gaita que nos invita a asumirnos un poco en nosotros por un momento. l o invito a considerar lo siguiente: usen esta información. La duda no le quita mérito a la verdad, siempre y cuando progresemos. Y por otro lado, el peligro de la vanidad y la autoexaltación. Auto Eso e es se l e g o Como terapeuta. Una de las cosas que en lo particular me he preocupado muchísimo es de no caer en eso. Yo no soy ningún sanador. Yo no le hago nada. Yo no le cambio la vida a ustedes.、Es、usted el que se la va a cambiar si hace caso al tratamiento y la asesoría que le voy a dar yo. Y conozco muchos terapeutas que están en esta línea. Así que en este mundo de hoy día les quiero decir buenas noches. Descansen. Quédense un poco reflexionando. Y mi teléfono, como siempre, abierto para ustedes. Agregue el más 569-8942-1990. Mi correo leonel.rojasgmail.com. Saludo a las personas que nos escuchan en el hospital Sotero del Río y a todos los amigos que hoy día me acompañaron por el aire y a través de las redes. Abrazo. Chao.